Como decía, eh, vamos a charlar unos minutos con el secretario de Trabajo eh, del Gobierno de La Pampa, Marcelo Pedontada. Marcelo Pali Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Muchachos, buenos días. Marcelo, eh, te convocamos eh, en principio para charlar un poquito de lo que ocurrió hace unos días y bueno, que empezó a trascender en la cabaña Curacó, ahí cerca de General Hacha, con trabajo esclavo que se descubrió. Eh, ¿qué, ¿Qué intervención ha tenido trabajo de la provincia? Y bueno, ¿qué información nos podés brindar no, y contar? Nosotros en este caso puntual no hemos tomado intervención porque uh -huh. el organismo que descubre esta cuestión, inmediatamente da vista a la justicia y eso está, como es un delito federal, eh, está en la justicia federal y tienen competencia los organismos nacionales, pero sí tenemos algunos expedientes de inspecciones anteriores donde habíamos verificado alguna irregularidad a, a, al, al tema de convenio y seguridad en el trabajo. Ah, este, ¿Te sorprendió una cuestión así aquí en La Pampa? o de no, vez en cuando A mí ya no, a, a mí ya no me sorprende nada, Y, y seguramente esto va a caer antipático, pero el sector rural es un sector eh, eh, que y, en, en su gran mayoría o tiene altos índices de trabajo no registrado y eh, no estamos exentos de uno o dos casos de estos tipos por año. Eh, ¿Qué pasa con los organismos...? Con esto no estoy sí. generalizando, no, pero no. sí te digo que es un sector, conjuntamente con el sector. De, del servicio doméstico o de, de trabajadoras de casas particulares donde la informalidad se da manifiesta y además con índices mayores a, a, a la media que tenemos en la provincia, o sea, nosotros tenemos un 28, 29 según la etapa 30 hemos llegado a tener de trabajo no registrado y, y te puedo decir que eh, estos dos sectores laborales siempre están 7, 8 puntos para arriba. Sí, sí. Marcelo, ¿quién es Y además el... con todo lo, lo difícil que es eh, detectar el incumplimiento, porque tanto en uno como en otros tenés que entrar a la propiedad privada, tenés que, en, en, cuando entrás a un campo tenés un recorrido que facilita que muchos eh, empleadores escondan a sus trabajadores, los trabajadores a veces, a, a, te diría, hasta por una cuestión de idiosincrasia, no denuncian, y bueno, es un trabajo muy difícil detectar el trabajo no registrado, pero también recordemos que esto tiene algo que a los pampeanos nos tiene que dejar tranquilos, que es que nuestras fronteras están muy bien cuidadas eh, con todo lo que hace a este operativo para tratar de mantener los niveles sanitarios o el estatus del nivel sanitario de provincia de no transmisión. Bueno, tan Así que, bueno, también ahora cuidadas, que no Marcelo, hacer... porque porque ingresaron eh, estos trabajadores. Digo... Sí, está bien, pero sí, a ver, a ver, si vos los metés eh, en, en, en, en la cúpula de un, cam... en, un en, en, en el trailer de un camión Eh, tampoco es una pesquisa eh, Hay que tener un grado de buena fe Digamos, eh, mirá a qué niveles hemos llegado no, nos encerraron cuando, un vinieron en un cuando vinieron un colectivo No mm. se los dejó entrar mm. Pero no es porque se los echó Sino que se les proponía Que si entraban a la provincia Tenían que hacer cuarentena en un hotel A costa del empleador o del contratante ¿No? Bueno, se volvieron Y vos fíjate la red que buscan para hacer, generar todo este, este mecanismo. O sea, también hay que pensar que hasta hoy tenemos que tener cuidado en la fe para el ingreso a la provincia. Estiman ustedes Cuando que ingresaron que es que de manera clandestina. Acá en cuenta Acá lo que no se tiene en cuenta que estas medidas no son restrictivas para poder ejercer el comercio, para poder ejercer lo, el trabajo. Estas son inversiones de tiempo en el cuidado de todo y cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos nada Con, con un argentino de Chaco, de Salta, de. No, no, no, todo lo contrario, somos todos argentinos, la libertad de trabajo, la libertad de. Ahora también es cierto que a los pampeanos llevamos 60 días de inversión de nuestro tiempo, mucho de expectativa de vida, de una, de una, de, de, de una idea, de un trabajo familiar eh, que, que todos sabemos que hoy la están pasando mal, como para liberar y dejar estas cuestiones. Yo me pregunto, ¿no hay hacheros en la Pampa? Y esto no es, no es proponer un enfrentamiento entre Argentina sino que nosotros estamos viviendo una situación particular de una pandemia y el gobernador de la provincia. Y los pampeanos hemos decidido cuidarnos entre nosotros. Bueno, esto, esto es parte de lo que ahora también tenemos que ver. Con lo cual, cuando a nosotros se nos dice de que lo engorroso que son en nuestras camineras, todo eso, no, no es engorroso, porque hoy también tenemos que ver que hay hasta una mala fe, una actitud... Eh, proactiva para engañar eh, lo que está dispuesto hasta los límites insospechados, como este caso. Eh, Marcelo, ¿ustedes sostienen que estas personas ingresaron de manera clandestina luego de que la provincia les rechazó el ingreso? Yo no te puedo asegurar, porque te vuelvo a repetir, no soy parte del expediente, uh -huh. pero es muy llamativo que días anteriores eh, y, y, y te lo digo porque yo tuve una, una, una comunicación con el abogado de la empresa. Cuando ellos venían, y fueron detenidos parados eh, en, en, la, en, la, en la caminera y no se los dejó entrar. Pero vuelvo a repetir, no es que se los echó, eh. se les dio la alternativa de que si entraban iban a ser conducidos a un hotel determinado a costa del trabajador, de lo, del empleador. Esto no fue así y fíjate en lo que terminamos. ¿Quién es el organismo nacional encargado? Hace años estaba el RENATEA, después eh, devenido en Renatre, digo, pero ¿se encargan ellos de hacer? Eh, ¿Controles específicos sobre los trabajadores rurales? Mira, no, no, no, no. Sobre los trabajadores rurales, sí. eh, nosotros tenemos plena competencia y la policía de trabajo es la competente. Acá hay un caso que eh, podría configurarse algún tipo de delito federal. Llámese trata, llámese distintas cuestiones que ya exceden la competencia de lo laboral, por eso está en otra instancia que en el juzgado federal. Claro, pero mientras tanto, eh, hasta que hay indicios sobre una situación de este tipo, como la que no, vos estás describiendo. Muchas, muchas veces somos, tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación como la Secretaría de Trabajo de la provincia, quienes detectamos este cumplimiento, y, y muchos operativos lo hacemos con migraciones, eh, recordarán ustedes un caso muy, muy llamativo o, o, o, o muy... Eh, público en, en, en 25 de mayo, que después se hicieron la denuncia. Ahora, cuando pasa de la mera infracción laboral, ya hay que ver qué se configura y cuál es el organismo competente. En este caso, el organismo competente es la justicia federal por tratarse de la presunción de la Comisión de Delitos Federales. Bien. Eh, Marcelo, uno de los trabajadores fue entrevistado por eh, un medio de Río Negro y dijo que hace tres años que vienen trabajando de esta misma manera aquí en la provincia de la Pampa que los contratan esporádicamente que les pagan muy poco digo en todo ese nosotros tiempo nosotros tenemos expedientes de incumplimiento a las normas laborales de este de esta empresa ah de esta empresa o sea, a... eh, tienen y expedientes si dije, de años anteriores en este caso no hemos intervenido pero tenemos expedientes abiertos que se están sustanciando en sede de la administrativa Eh, por otras cosas por otras irregularidades que hemos detectado. ¿Cómo cuáles? Incumplimiento de la normativa laboral que es lo que, soy, lo que nosotros somos competentes. Bien, eh, estamos hablando de la familia Trapa, nosotros dueños de, de Vía Bariloche. A lo, a, o sea, violación, violación a la a, a, a, a lo convencional o eh, violación a la norma de seguridad y higiene. Nosotros hemos tenido expediente, tenemos expediente sustanciándose eh, en, el, en, en, en en el organismo. Bien, o sea, de, de esta familia Trapa, dueños de la empresa Vía Bariloche. De esta empresa, sí, sí. No, no, no, no lo hago personal, acá hay una empresa que ha tenido infracciones que están sustanciándose los los expedientes en sede administrativa. Pero vuelvo a re repetir, y esto quiero que quede claro, en esta cuestión hay una presunción de la Comisión de Delitos Federales, por lo tanto no somos competentes. Ah, bien. Marcelo, hoy eh, se conoció que están empezando a trabajar para ver si se puede retomar el ciclo electivo. Eh, en La Pampa después de las vacaciones sí, de invierno. Eh, eh. digamos, eh, acá hay una, una realidad. Eh, hay jóvenes de nuestra provincia que están en la última instancia de su formación en la secundaria mm. y, y que, que, que están eh, tomando el último envión para acceder a carreras universitarias, el tiempo se pasa. Bueno, ahí tendrá que el Ministerio de Educación de la Nación, los ministerios de educación de cada provincia empezar a ver eh, puntualmente sobre lo pedagógico que se hace y entre todos tendremos que elaborar protocolos eh, con, con, alter, con alternativa en distintos horarios y, y, y demás para ver cómo, cómo se, se, se establece un régimen para que estos jóvenes no, no pierdan eh, este valor agregado que te da... El, el, la última etapa en la formación intermedia para acceder a, a un nivel universitario terciario que es fundamental. Claro. Eh, una situación Lo sí. que no hay fecha, ¿eh? No hay fecha, no, no. De agosto, septiembre, no, no, no, no hay fecha, lo que sí, nuestros equipos técnicos de educación, desde el primer día que vienen preparándose para encontrar un punto, eh, digamos, eh, satisfactorio para, para esta etapa que vuelvo a repetir, no va a ser lo mismo en, el primera, en la primera instancia. Entonces hay que estar preparado y sobre todo hay que encontrar un modelo justo donde también los trabajadores de la educación eh, tengan participación y, y puedan eh, eh, de, desarrollar su tarea dentro de distintas cuestiones que hagan a las condiciones laborales. Claro. Eh, Tampoco le podemos pedir a un trabajador de la educación que por todo este tiempo de, de, de, de cuarentena esté 24 horas en la escuela. Claro, sí, sí, sí, además de esas condiciones sí, claro, labor sí. laborales, las condiciones de seguridad también. Totalmente, sí. y, y los cursos ya no serán de 30, sino sí. tendrán que ser de, de menos alumnos, y, y bueno, eso, en eso está el equipo técnico del Ministerio de Educación eh, haciendo los bosquejos de un programa que permita... Eh, correspondencia con los tiempos que vienen. Eh, Marcelo, ¿y está cerca la reapertura de restaurantes, bares, confiterías, gimnasios? Ya, el gobernador de la provincia ya tomó una decisión uh -huh. que sociabilizó con los intendentes para que los intendentes puedan aportar, eh, digamos, la sapiencia del contacto diario. Eh, inclusive me conta que habló con el intendente de Santa Rosa, con el, la intendente de General Pico, de Alvear y de distintas de distintas cuestiones que plantearon distintas alternativas y, y, y la idea es que eh, el Gobierno Nacional cuanto antes autorice a la provincia a tomar esta medida, eh, en el día de hoy tendremos un contacto con, con este grupo de empresarios gastronómicos que se organizó, porque a ver, a pesar de que pueda parecer de que nada eh, es posible, todo se trabaja y nosotros con, el, con, con este grupo de gastronómicos, Venimos trabajando, nos presentó un protocolo, eh, un protocolo para la provincia de la Pampa con mucho de antecedente eh, en provincias como Jujuy que ya lo tienen habilitado. Eh, eh, el Ministerio de Trabajo de la Nación eh, nos remite protocolos que hacen los distintos organismos nacionales competentes en la materia y ahí se va sumando distintas cuestiones que son aplicadas a la idiosincrasia y al modelo que tenemos en la provincia de La Pampa. Digamos, no es lo mismo un restaurante en Jujuy donde quizás hoy el promedio de, de, de temperatura sea eh, 18-22 grados a una provincia como La Pampa, que a las 9 de la noche tenemos 8 grados, entonces hay sectores que no se pueden utilizar, porque vos podés poner la mesa afuera, pero sí. a ver, ¿quién se sienta afuera? Sí. Entonces, eh, nosotros esos protocolos, que son protocolos universales, que tienen aplicación, digamos, a lo largo y lo ancho, en lo básico, en lo largo y ancho del, del país, tienen que ser aplicados a nuestra realidad y lo mejor que, te, que hemos que podemos hacer? Y así lo venimos haciendo, estos protocolos, charlarlos con los mismos involucrados. Eh, Marcelo, ayer veíamos eh, que cerró un jardín de infantes de la ciudad durante la pandemia, durante estos dos meses, han cerrado distintos comercios, distintas actividades. ¿Tienen ustedes un número estimativo de cuántos puestos de trabajo se perdieron en la provincia de La Pampa en este tiempo? Mirá, Lautaro, eh, en el año 2019 arrancamos con 36.700 puestos de trabajo en el sector privado. Eso tuvo un bache muy pronunciado, eh, con una pérdida a lo largo de los 12 meses de casi 500, 600 puestos de trabajo, pero veníamos en franca, en franca recuperación, tocando diciembre, donde veníamos recuperando los niveles históricos de, de crecimiento, de actividad económica. Y bueno, ahora hay que esperar las nuevas mediciones. Nosotros entendemos que todavía no hay un gran impacto en el empleo formal, sí en el empleo no registrado, sí en el autoempleo. Muchos de los proyectos de nuestros emprendedores hoy están en stand-by y sufriendo lo angustioso de, esta, de, de este tiempo económico. Pero bueno, nosotros somos muy optimistas que rápidamente vamos a recuperar los niveles eh, de capacidad eh, de producción y esto nos va a permitir eh, achicar el impacto de, de, de todo este tiempo que, que bueno, vuelvo a repetir, eh, es doloroso decirlo para aquel que perdió un trabajo, pero todos los pampeanos hemos invertido en nuestra salud y en, nuestra, en nuestro estatus sanitario y ese es el gran mérito que tenemos como sociedad. Vos fijate que uno cuando sigue alguna noticia por ejemplo de las quejas de que no se pueden entrar la gran mayoría de los pampeanos apoyan contundentemente las decisiones políticas de nuestro gobernador de que hoy todo nuestro esfuerzo tiene que estar en proteger el ingreso y egreso e ingreso de la de la provincia de La Pampa, y esto no quiere decir que nosotros estemos en contra de la producción, nosotros somos una provincia que necesitamos imperiosamente de la logística nacional, imperiosamente. Ahora bien, hemos dispuesto distintas alternativas, y en esto quiero agradecer a la policía de la provincia de La Pampa con un gran esfuerzo en todas nuestras camineras, en nuestros puntos limítrofes, en el trabajo que están haciendo, hemos dispuesto que esto tiene que ser de una forma ordenada, en días pasados, Yo tuve reunión con el gremio de camioneros, donde los mismos eh, camioneros eh, eh, y sus representados dicen lo mejor que podemos hacer es cuidarnos arriba del camión porque cuando llegamos está nuestra familia. El primer contacto que tenemos es con nuestra familia y en eso estamos trabajando. Y la verdad que yo soy muy optimista que.. que Todos los días hay casos puntuales que hay que atender, eh, puede haber algún desborde, no digo que no, no me conta, pero lo que te quiero decir es que como sociedad estamos en un punto de maduración bastante importante. Vos fijate, el día pasado eh, en, en varios lugares del país hubo eh, reclamos y en la provincia de La Pampa pasó desaparecido, y no porque no haya necesidades, sino porque todos tenemos una idea central que la hemos asumido como propia que esto eh, lo hacemos entre todos o no alcanza. Todo el esfuerzo que puede hacer el Estado, una organización intermedia, inclusive vos, yo, como individuo de una sociedad, no va a alcanzar si no somos capaces de generar las alianzas estratégicas sociales para ev evitar esto. Esto no es, eh, a ver, me duele la cabeza o tengo fiebre, me tomo un geniol me tomo... No, no, esto es algo que nadie sabe para dónde va a salir y que todavía, lamentablemente, no hay vacuna. Sí. Bien, Marcelo, eh, no sé si querés completar con algo, si no... No, no, agradecerles, eh, vuelvo a repetir, es fundamental, porque hay otro de los puntos que también esta crisis ha puesto de manifiesto es qué capacidad tienen los medios de comunicación para poder eh, eh, ponerse en la objetividad de una noticia en el medio de algo que es, digamos, objetivo. Acá no hay una decisión ideológica de que esté el coronavirus. Esto llegó... Y, y yo creo que ustedes de Radio Carmes han tomado una posición, eh, digamos, informativa, eh, educativa eh, muy, muy, y preventiva, muy, muy importante para, para que las decisiones que se toman desde una, desde una esfera pública eh, tengan los efectos que están teniendo. Así que muchas gracias. Eh, gracias, que tengas buen día, Marcelo. Un abrazo, Pablo bueno. y Lautaro.